Mira, d A, tú sabes que cuenta con nosotros, te está hablando lo incorregible mayor. Tú sabes que estamos a ti a d o s 24-7 y tenemos los 300 palos activados. Tú nos a v í s y le caemos donde sea, a o í s t e Que me avise enseguida. Mira, d A, aquí las tres d í g i t o s están por caja y al que pillemos le d a m o s a l con tus c h a l e c o y nos convertimos en lo que ellos no querían. Mira, d A, que p a r estar medio contigo l o vamos a mandar por el barrio a l a costados, que no te sigan subestimando, que a la hora lo siga robando. Mira, Mera, indica, bro, tú sabes que tú cuentas con nosotros para las que s e a Ellos saben que cuando fallan, cogen p e r a y se van sin cadena. Estos cabrones saben quiénes son los diablos. Estoy loco que se tiren para que lo s recojan en bolsa, chorrelambe bicho. d la d A, directamente que esto es de Carolina Santurce, de Santurce a Carola, que tengo una colección de 4 o 7 que le dicen los a s p e r g u e s que estoy loco por s a p a t o s Dime la d A, tú sabes que la calle tiene nombre y apellido y e e r e d a n hasta la muerte. Tú sigues rajando la carretera que nosotros seguimos controlando desde la nevera, d i r e c t a m e n t e el calladito. <risa> 俺 n d a m o は e n d e m o n i なたの家族 s あなたの家族であなたの家族であなたの i 族であなたの家族であなたの家族 a あなた a 家族であなたの家族であなたの家族で n なたの家族で l なたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であ e たの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族 a あ a たの家族であな a の家族であなたの r 族であなたの家族であなた n 家族であなたの家族であなた Me mataron el brodeli y nadie sabe to' d a s las veces que yo lo llorao To' d a s las veces que he visto a l a me l l o r a n d i to' las veces que yo le h juroo Que lo vamos a vengar y que no nos vamos a quedar con los brazos cruzao d s Y hoy estamos vestidos de negro caminando con el Diablo mascarao Cabrón, tú eres un virao, tú has visto to' las veces que yo lo aplicao En el nombre del Oriental y el a l m a u Ya tú sabes, cabrón, que lo tuyo está hablao El tiempo corre y corre, el tuyo s t e contao Vamos a ver si es verdad, to' lo que t e a s roncao Te vamos a dar to' d o los tiros que ya te has dado al frente de tu hija Y lo dejo traumao tampoco l た hiciste Andamos Con una 45 fulete, con dos cuchillas flow machete, aquí hasta en el m a l l se te mete. Que nosotros somos los únicos demonios que le metemos 15 carros en cualquier barrio caserío.、Ah, tú sabes quién te habla, el demente y el terror de t u d o s t o s i c Chorre, cabrones, papi, no se pongan a bruto que andamos con doble A. Oye, doble A, y tranquilo, que tú e s la música y nosotros e s la brea, que nosotros nos encargamos los problemas. Mira, doble A, aquí reportándose el que siempre anda con la 35 y el sasofón puesto en la falda como lisa. Tú sabes que yo no juego. El que quiera fama, la pauta se la lleve en la camisa. Atentamente, el único negro que no bota pelusa, la P. La P. Dímelo, doble A, atiéndeme. Oye, ronca todo lo que tú quieras, d i todo lo que tú quieras. Que ellos saben que de este lado son de 513 casquillos para arriba, cada vez que Forense cuenta. d A, el que f a n t a m e le prendemos el R para que le dé un derrame, la ola que lo s arropa, que no se hagan los locos. Que ellos saben que tenemos más cocodrilo que animal planes.、Ja. Mara d A, te tengo dicho que esta gente son v á l c u l a s nada más. Ellos saben que en mi canto metemos mano, metemos pies. Metemos R y metemos AK. atentamente que los pone a volar de frente con el despot hijueputa l o demonios s q u e los estralos con ti las pastillas tengo el palo con c a t o y s e p e ñ i l l a Forenzo y recogen una barquilla Tiza blanca y c i n t a a m a r i l l a Que viva la g e r r a y que viva la droga Que por donde sea partimos la soga Y si bueno, los estatales un día me i n t e r o g a n Les voy a decir que me mames l a t o p o l a Yo no voy a chotear Se los demostré una vez Quieren que les vuelva a demostrar Me quieren llevar Pero imposible c a b r o n e l l o soy un bichote legal Desde el mira playita Salimo trescientas m o t o r hasta las margaritas 私たちの27人は私 h o r i t ン a ファン m o s ン n la p r i s ン ó n y c o フ t r o l a m o s en el fogón va、si、a t ン d a ァンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンの s ァンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンの l ァンのファンのフ c ン ó n ァンの a vez que m a t ン m o s un enemigo ブッカーの前に行くと、このように見えドす。 De p o n s e l o chinos, donde no existe el miedo. Aquí nosotros no corremos con feca de nadie ni por nombre de nadie. Aquí se siembra el miedo y cosechamos el respeto atentamente a los asiáticos. Oye, mi hermano, ¿tú sabes quién es?、Eh? Para no roncar mucho y no se asusten, yo no digo que te voy a decir estas palabras. Si quiero usar la línea contigo, la voy a partir por medio con la 7, con el 15, oíste. Que le dice n Mere el trampas chaleco. Mejor no ronque, papi, porque te vamos a transportar para el mundo, para ese infierno, donde no tienen salida, papá. Así que Mere, te da e tranquilo, actualizado por ahí, porque Mere te va a poner la actualización, oíste, nivel tío. j a b l a de más, brother. Esto es 100x35 y mi casería es más que suena. El que se atreva a roncarte en la v i d ando con los diablos. Atentamente, el compay. Aquí reportando. El Que tiene olfato como un gato p a cazar ratón, siempre con los cepillos p a d e n t r o del mol, porque la calle está vapor. No soy el m a n en las luces ni en el tapón que anda dando vueltas de la ciudad del chicharrón. Oíste, p a que sepan. Mira, b r e j esta gente sabe que a q u í e n p r m a n d a m o s nosotros, al que se la busque, tú me das un call, baby, que estoy aquí en la Isla e n Fire esperando, cabrón, que la detonen para partirle las patas por medio a todos estos p u l e bichos. Óyeme, cabrón, nosotros somos reales hasta la muerte, igual a gran puta. Tú no v e r a s noticias, mamá, bicho. Los intocables, o í t e cabrón. Dica doble, tú sabes que nosotros corremos por el código de las islas del encanto, las islas del espanto, como ellos quieran. Quieren que nos matemos entre nosotros y lo que no saben es que estamos controlando el mundo, todas las comunas, todos los sectores, todos los barrios, todos los caseríos, como les q u i e r a n llamar, hasta los proyectos. ¿Sabe s quién está hablando? La pantera negra, el John King. r e a l hasta la muerte, o í s t e No era doblea, tú sabes que en tabla n e g r o vete la torre. La vamos a sembrar y respeto siempre lo vamos a c o s e c h a l Aquí se v a m o r i s t o y que venga ronquer. Vamos a sacar la gran y te vamos a casar. Yo no voy a guiar, yo te voy a disparar. Te lo j u r o cabrón, que te vamos a matar. t o o d s tus seres queridos te van a llorar las 40 mil bills y tu muerte final. La apocalipsis, cabrón, que paso e s t o en Puerto Rico con la gypsy. No me r o n q e que te van a encontrar torturado, amarrado a un poste. Y en la c o s t e lo prende mi pal timo t o a s los cabrones de tu r o s t r きてばもらんぱい、こもらんぱいもらんぱいもらんぱいもらんぱい。 pa mamal bicho haciendo t r a b a j y la mierda que hablan se la comen cuando me ven que llego con 500, 400 e r talma o los otros 10 son quileros que mueven lo lento si s sacamos los c a r r i l s se montan los diablos tu sabes que vamos pa a dentro y es con c o t e Y p a l o pues i、si、en el tiroteo se trenca rifle o caliente <Br r. S 1> en el género soy el bicho te yo tengo la l e n t a el perico y el crack, y el crack. yo soy el demonio que había perdido el trinchi lo tengo pa t r á s, la, <vale>. <S tenemos el género unido y l a c a l l e l a tenemos controladas <Br r. S 1> e los dije cabrones que yo iba a hacer el trato Ah, ah. Ellos saben quién yo soy, el de la 357, la matacantante. Tú sabes que nosotros somos reales hasta la muerte. La <risa> d A, tú me dices que ando con el 4-7, como con 200 peines que no me caben ni en el carro, papi, los iluminati. l Mira, d A, vete a fuego. Tú sabes que yo siempre estoy activo con mis menores en la barriada. Que ando con un R con tambor que le digo de M60. Ah, y yo mando y voy, ellos lo saben. Mira, d A. Los puertitos no respetan los códigos, se pasan tirando pa' ventanas y pa' paredes. Por eso, cuando prendemos los palestinos, las pruebas de sonido son mínimo s de 40 minutos. Y, g u e puta, los tiroteos de nosotros ponen a temblar toda la isla, cabrón. Me cago en la madre d el diablo. H, a c estoy bien endemoniado. d i c a doble A, te reportan los que la dejan pegar hasta que rebote el cemento. Estamos en la jungla con 200 palos. Aquel í que se guaye no le va a dar de mí pa' ponerse la de spy. a Cualquier cosa me tira, tú sabes dónde estamos. Los del puente que nunca se caen. Primero <risa> doble A, lo mejor es que esta gente se o r i l l e n Que andamos en la diésel bien endemoniado. Y el que pillemos en el medio con los micros p a、ah, s o taos. d A no, el, el que quiera guerra que vaya comprando los pasajes por lando. Que no estamos jugando. Que nosotros no rompemos ventanas, te tumbamos el castillo completo. Siempre derecho, hombre de palabra. El que se meta con nosotros, el corazón se desgarra. Atentamente, el que desde los noventa los r o d e a solitos. Vea cuando prendemos los romanos, los carros los v e l c a m o s Tú sabes que estamos activos los del triángulo de l a b e r m u d a Atentamente, el loco, el triángulo. Mira, dímelo, Anuel, esto es Real G4 Life, baby. Tú sabes que el que se lampa lo vamos a sembrar de una. Así que déjalo s que se tiren, que van para la silla eléctrica sin fantasmeo. r <risa> e a hasta la muerte, oíste, cabrón. Esta va para los que decían que cuando yo tocara Puerto Rico me iban a matar. Para los que decían. Que cuando salí de preso iba a volver para la Federal. Para los que le di de comer y me mordieron la mano. Estaba directamente para los lambebichos que me arrestaron, que me dieron que mi carrera se me había acabado. Y estaba en especial para mis fanáticos, que dan la vida por mí y hoy la vida por ellos, los Illuminati.